Egunon de Nori Buenos días a todos y a todas En primer lugar felicitar a todos por la participación por la alta participación en una jornada, en un día de lucha como el de hoy Hoy, que no hacemos o que debemos hacer sino certificar el agotamiento la defunción de un modelo económico de un modelo social que solo trae pobreza, que solo trae injusticia y que solo trae guerras a este mundo. Desde M, desde el sector primario, los agricultores y ganaderos, las agricultoras y ganaderas de Navarra y de Euskal Herria llevamos sufriendo el modelo económico... Y actual las consecuencias de la nefasta política económica actual más de 25 años unas consecuencias y una política que sólo trae desaparición de activos y problemas en el suministro de alimentos básicos para la humanidad en años y en tiempos en los que parte de la humanidad pasa hambre y muere de hambre por otro lado las grandes sobreproducciones son uno de los principales problemas que vive el sector primario para todo esto hay respuesta y para todo esto hay soluciones las patatas la leche y el pan no son tornillos, no son ladrillos no se puede jugar con alimentos básicos para la humanidad es preciso y es necesario sacar urgentemente de manera inmediata la agricultura y la ganadería en la organización de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio. Es necesario y urgente el diseño de una PAC social, lo mismo que una política económica social con fuerte arraigo social y con criterios económicos, sociales y de sostenibilidad. Por todo ello, animamos Que después de haber dado este importante paso en contra de este de este modelo político de este modelo económico a partir de hoy sigamos de manera conjunta en el camino para cambiar y para conseguir un mundo mejor más justo y una eucalría mejor y más justo ánimo tauururenn huarte.